El gran dato que surge de este informe es la frecuencia diaria,、uh -huh. porque estamos hablando ya de una muerte cada 21 horas por el aparato represivo estatal. Claramente es fácil sacar la cuenta.、Uh -huh. Tenemos registrados 1.303 casos en los primeros 1.059 días de gobierno de Cambiemos y su pandilla.、Eh, claramente eso es bastante más de una muerte por día.